Buen día, Pablo. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Adriana, eh, faltan menos, bueno, un poquito más de eh, un mes para las elecciones eh, nacionales eh, de octubre. Eh, bueno, han empezado a moverse eh, eh, los partidos, sobre todo bueno, el, el peronismo de la provincia de La Pampa, han empezado a hacer encuentros con eh, la militancia, han empezado a recorrer barrios. Eh, a ver, contanos eh, qué estrategia eh, se han planteado, eh, por lo menos acá en la ciudad de Tuay, donde eh, es tu ámbito. Sí, bueno, el, como vos decís, eh, el sábado tuvimos un, un encuentro de, de militancia en Toái, mm. eh, muy fructífero en cuanto a, a todo, súper enriquecedor, eh, la gente tenía mucha necesidad, mm. los compañeros y las compañeras, de, de expresarse, de, de decir lo que habían vivido, si bien lo veníamos hablando, en reuniones un poco más chicas, eh, tenían una gran necesidad de... de de desahogarse y sí, sí estuvimos eh, conversando sobre estrategias eh, de en cara a, la, a esta nueva campaña, eh, con, sí reconocimos que tenemos que, que buscar un poco más de, de, de, de, de, de hablar con la gente, de, de escuchar más, la gente está, eh, bueno, claramente manifestó un gran enojo en la última votación, así que... Eh, hicimos mucho hincapié en eso, eh, también se habló mucho del temor eh, de, de perder los, los derechos adquiridos eh, en cuanto a salud, a educación, eh, a todo lo que refiere también a derechos humanos, o sea, se empezaron a surgir un montón de, de temores de parte de, de, de los militantes y, y, y bueno, y eso, hacer hincapié en que la gente sepa todo lo que se se está poniendo en juego esta vez más que nunca, me parece, eh, que es eh, todo lo, lo referido a, a, como te decía, a los derechos, eh, todo lo que perdería la, la provincia, bueno, todo, todo, hacer todo, todo un, un recuento de, de los pros y de los contras, de lo que se viene en caso de, y bueno, y la verdad que, que angustia es lo que te da pensar que podría llegar a estar en manos del país de, de una persona que... que que bueno, que, que está totalmente en contra de lo que es la patria, de lo que es el ciudadano, de lo que es eh, la persona más, más vulnerable, eh, eh, la verdad que da, da pánico. Mm. Eh, Adriana, eh, ¿están tratando de convencer al que no fue a votar? Porque bueno, sí, por... eh, hay mucha gente que no fue a votar, ya sea por enojo, porque está podrida de, de, de, de ir a votar y bueno, que no le solucionen los problemas la gente que elige, eh, ¿se hace hincapié en eso? Sí, sí, sí, sí. Sí, eso, fue, eso ya lo estamos haciendo ya desde hace bastante, ya hace como cerca de 20 días, un mes, mm -hmm. empezamos con, con el seguimiento, se hizo todo un recuento de las personas que no fueron a votar y se las está haciendo a ver, se las está llamando por teléfono, generalmente mm -hmm. estamos yendo personalmente a ver por qué, por qué a, para consultar por qué no fueron a votar mm -hmm. y, e invitándolas para que esta vez vayan a votar porque... Eh, muchas de las personas por, lo, por ejemplo a mí en mi caso que me me tocaron eh, me tocó ir, ir a ver que conozco que o vecinos y vecinas que por ahí conozco de vista ir a preguntarles a ver por qué no habían ido eh, hacer, decir me decían sí yo simpatizo a mí me gusta eh, el candidato en este caso Ariel no la sí. gente lo, lo, la verdad que lo estima mucho Ariel eh, reconoce todo lo que hizo cuando era intendente que es realmente un Un, un intendente que que de, de manos a la obra, o sea, todo lo, lo que se propone lo hace, y bueno, salen, a sur, surgen todas esas conversaciones, y uno lo que le dice es que la única forma de que va a tener eh, este candidato que ganó las elecciones, eh, eh, de hacer las cosas, de seguir haciendo por Porto ahí, es eh, siempre y cuando gane un gobierno peronista, gane Sergio Massa. Sí. Eh, entonces, bueno, ese, ese trabajito lo, lo venimos haciendo, eh, Más que trabajo, es un, un aporte a la, a la ciudadanía, a la, a la provincia y a la patria en sí, porque eh, es lo que nos beneficia a todos. ¿eh? Eh, Adriana, y en ese cara a cara, eh, ¿te has encontrado con alguien que votó a mi ley? ¿Has charlado con, con él o con ella? ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué? ¿Has tratado de convencerlo? A ver... Sí, sí, sí, me he encontrado ¿Sí? con gente que, que votó a mi ley y gente que la verdad que me dejó con la boca abierta, ¿viste? cuando decís no, sí. no, esta persona justamente no, mm. pero sí, sí, eh, bueno, hay una, una, una o dos personas que me dijeron que lo votaron como para hacer, escarmen, para escarmentarnos a yeah. los peronistas. Mm, sí. <ríe> eh, lo lograron, <ríe> Le digo, listo, ya está, ya está, ahora ya está. Eh, ya está, el escarmento ya está, el justo nos lo dimos y, y, y lo peor de todo es, bueno, es todo lo que significa Así que bueno, la, en el momento me dijeron que no lo van a votar Pero bueno, claro. eh, cada uno en el cuarto oscuro eh, no se sabe lo que pasa sí, sí, sí. Eh, Por supuesto que uno eh, le pone todo, todo lo que significa votar a, a, a, a otro espacio Votar a, sobre todo a este personaje que, que ha surgido últimamente Que... Mm que habla con mucha facilidad de vender órganos, de vender ríos, eh, que, que dice que el cambio climático es un invento de los, del marxismo, o sea, una persona que, que la verdad que no tiene los patitos en fila y uh -huh. eh, sería muy peligroso que manejara un país. Y, y de... ¿Qué, ¿Qué quejas has escuchado? Digo, no solo vos, eh, cara a cara con, con, con las personas acá de Toay, sino en, en este encuentro eh, sobre la situación económica. Eh, eh, ¿Es la queja más recurrente? De que la... la queja más recurrente, sí, por supuesto que fue, fue lo más fuerte eh, eh, en cuanto a comentarios, por supuesto, mm. y nosotros sabemos que, que fue una de las grandes causas también de haber perdido votos eh, mm. la, la situación económica, eh, es fundamental para, no digo para la felicidad, pero sí para, para manejarse con tranquilidad y, mm. y para poder llegar a la mesa con un plato de comida. Eh, eso me parece que fue una de las cuestiones más fuertes. Okay. Por eso ahora estamos muy entusiasmados con con este eh, candidato, que yo, me parece que es la primera vez que un candidato a presidente está mostrando ya lo que, lo que es capaz de hacer, uh -huh. y la verdad que eso da, da, da esperanza, ¿eh? uh -huh. porque está haciendo muchas cosas, está moviéndose mucho, uno ve que es una persona capaz, que sabe, lo escuchás hablar, escuchás qué está haciendo, qué está manejando, qué está moviendo las piezas en pos de, de un bienestar para la familia... Argentina, y bueno, eso la verdad que da mucha esperanza. Adriana, ¿y ves el peronismo tan comprometido como estás vos eh, en toda la provincia? Sí, sí, está, sí, se está trabajando mucho, se está trabajando todos los espacios estamos trabajando unidos porque sabemos que es la única forma que que tenemos de, de, de poder levantar levantar eh, la cantidad de, de votos uh -huh. y, y por lo tanto llevar al triunfo a Sergio Massa desde acá, desde La Pampa, y, y pensamos que, que es así en cada una de las provincias. Uh -huh. Pienso que sí, sí, yo pienso que todo esto no, nos unió, si por ahí había alguna rispidez en algunos espacios, con eh, este sacudón nos sirvió para, para unirnos más, uh -huh. ¿eh? porque uh -huh. tenemos todos un, un enemigo en común, Y bueno, y hoy más que nunca tenemos que estar unidos, la única forma. Claro. El gobernador Sergio Siloto se ha puesto un poco al frente eh, de la campaña eh, sí. este, en algunas decisiones. ¿Lo ves bien eso? Eh, que... Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Él, él va a volver a ser gobernador eh, y, y por lo tanto necesita también de un gobierno peronista, necesita. Uh -huh del apoyo de, de todos y todas, sí, por supuesto, me parece muy bien, me parece muy bien. Bien, bien Adriana, ¿y cómo siguen? Eh, ¿Van a seguir así recorriendo barrios? Ahora, ya le bajaron más o menos eh, argumentación y fundamentación a la militancia, eso ahora hay que bajarlo sí. a la ciudadanía, esa es más o menos sí. la estrategia. Sí, exactamente, sí, se están barajando varias cosas, por mm. supuesto el, el casa a casa, eh, como es un poco el, el, el, la idea también a nivel nacional. De, vamos a seguirla haciendo, ya o sea, lo hicimos siempre los peronistas, mm. eh, quizá por ahí armemos algunas mesas de trabajo con funcionarios, porque una de las cosas que por ahí se cuestionó fue la falta de llegada de los funcionarios al pueblo, o sea, el funcionario, mm. no todos, mm. eh, como dice alguien que tengo acá muy cerca, eh, no hay que generalizar, porque no, es, no son todos sí. y todas, Pero sí algunos funcionarios están muy cómodos detrás del escritorio y eso no llega al pueblo. El pueblo necesita hablar cara a cara con el funcionario, necesita decirle lo que está viviendo, lo que está pasando y escuchar a ver qué respuesta le da, directamente así, cara a cara. Así que, bueno, esa es una de las ideas que, que surgieron también en el encuentro, porque también nos parece que es una, una falencia. Ah, bien. bien, Adriana, bueno, eh, veremos qué ocurre en las próximas semanas y si el peronismo logra revertir el resultado de las PASO. Ojalá así sea, por bueno. el bien de todos y todas. Bueno, Adriana, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias, ¿eh? como siempre. No, nada más, que la gente piense esta vez que vote con el corazón y con la mente, sobre todo, y no solamente con, con las pasiones negativas, ¿eh? porque eso no nos lleva a nada. Y meter un voto equivocado después puede ser tarde.